...en aquel momento con Bruno Di Mauro. Buenas tardes, Bruno. Juan Pablo Bertolini te saluda de este lado. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Bruno. Bueno, y a pesar de las situaciones que se fueron dando con esto del coronavirus, Bruno, este, la verdad que no, era, era totalmente impensado hace un tiempo este, cómo nos cambió la realidad, a pesar, digo, de, de este marco, Hay buenas noticias, ahí vemos este, a, la, a la sociedad, a buena parte de la sociedad, reaccionando, poniendo, eh, poniendo en valor algunas cosas que por ahí algunos pensaban que estaban eh, fuera de moda y eh, valores, valores sobre todo, y también vemos este, a un Estado que empieza a aparecer cada vez más presente, Bruno, y en este marco es que queríamos hablar contigo para, para que nos des las buenas nuevas de Farmacop y del Laburo que está encarando? Bueno, sí, como decís, eh, por parte del laboratorio pueden parecer buenas noticias, es difícil decirlo así en el marco de, de una pandemia mundial y, y esa tragedia que está atravesando no solo nuestro país, sino todo el mundo, pero bueno, desde Farmacop, eh, cuando nos, se decretó el estado de emergencia y eh, la emergencia sanitaria, nos pusimos a pensar en cómo podíamos aportar y dar una mano con la capacidad productiva que teníamos ...y bueno, acondicionamos una línea de producción para fabricar alcohol en gel... Eh, ...ya estamos por arrancar la producción seguramente entre mañana y, y el sábado... ...y también en línea con, con el Estado Nacional y con, el, y con los gobiernos provinciales... ...que como bien decías vos, está teniendo bastante presencia y está ágil de reflejo... firmamos un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires... ...para complementar su producción, así que bueno, eso significa no solamente laburo para la cooperativa, sino la posibilidad de, de que este insumo que hoy está haciendo tanta falta, llegue a donde más se necesita. Claro, claro. Eh, Bruno, además hay que ver que por ahí este, tiene mucho más sentido en los eh, centros de asistencia sanitaria que hay a lo largo y ancho del país, que acopiados en un mueble o en el botiquín, en el baño de algunas personas. Pero este insumo, de todas maneras hace falta, y la buena nueva en todo caso es que existe Farmacop, que es un espacio recuperado por sus trabajadores, y que el Estado los convoca. Ahora, ¿cómo se les ocurrió, Bruno? ¿Cómo se les ocurrió este, decir, bueno, che, vamos a involucrarnos en esto? ¿De dónde salió la idea? Bueno, sale la idea medio simultáneo de dos partes. Una, yo tenía una reunión programada ya con, con Nico Krepla, que es el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que nos convocó al, cuando se enteró de nuestra experiencia para charlar diversos temas, y la reunión se dio justo en el marco de, de que arrancaba esto del coronavirus. Así que, y también con la intervención de la Universidad de La Plata, cuando nos, nos reunimos, me propuso que podamos aportar a, a complementar la producción que tiene el Instituto Biológico de La Plata, que tiene una capacidad productiva eh, pequeña, digamos, de unos 4.000 envases de alcohol en gel semanales, y nosotros podíamos llegar a fabricar 8.000 por semana, eh, ahí ya nos pusimos inmediatamente a trabajar y le, le comunicamos al viceministro que, que aceptamos el desafío y que nos poníamos a trabajar y en simultáneo salgo de esa reunión y me llaman eh, compañeros eh, ingenieros y farmacéuticos diciéndome que, que creían que teníamos la posibilidad de hacerlo, así que un poco... Y nosotros también veníamos pensando cómo dar la mano, yo creo que ahí se despierta lo que decías hoy, hoy más temprano, hace un ratito de que nada, el pueblo argentino tiene una reserva de solidaridad gigante y, y los laburantes que hemos pasado por, por situaciones jodidas ante las situaciones de este estilo, lo primero que nos sale es pensar cómo podemos dar una mano. Eh, bueno, así nació la, la propuesta y en una semana condicionamos un sector, estamos terminando la habilitación incluso de AdMAD, no solamente de provincia, eh, tenemos a un equipo de farmacéuticos laburando 24 horas literalmente para acelerar el proceso y bueno, ahí surgió la idea y eso desprendió varios proyectos más. Eh, por ejemplo, ahora estamos centralizando la producción de, de barbijos de varias empresas recuperadas y cooperativas de barrio eh, para poder darles un canal eh, de comercialización, sobre todo hacia el Estado, que es organismos públicos, eh, y bueno, haciendo el acondicionamiento, el control de calidad de esos barbijos, que también es un insumo que se está necesitando mucho. Claro, claro. Qué bueno esto también, o sea, estás este, hablándonos de cómo desde ese lugar en el que la, la, el esfuerzo autogestivo ah, logró que el Estado les reconociera. Primero hubo que hacer fuerza, Bruno, eh, para, para que esa semillita germinara y ahora ya con esto funcionando eh, te encontrás eh, con esta posibilidad de, de ser una vía eh, en el que el laburo también autogestivo de distintos distintas partecitas de la, de la de nuestra comunidad encuentre este, justamente el camino hacia hacia donde hacia donde corresponde porque son las autoridades sanitarias quienes más saben qué hacer con los barbijos cómo cómo colocarlos digamos ¿No? Vemos, sí. vemos, Bruno, que también un poco la, la cosa comercial se deshizo un poco en el aire, mientras algunos otros, por supuesto, están pensando solo en sus billeteras, hay muchas laburantas y laburantes que, que no están pensando en la guita, sino en la salud de todos, Bruno. Sí, es, es impresionante, nos, nos han llamado diferentes cooperativas, empresas recuperadas, a decirnos que, que la verdad es que querían dar una mano, en ningún momento nos preguntaron mucho digamos ni de los costos ni del precio de venta eh, se pusieron a disposición incluso cooperativas de barrios que los compañeros obviamente eh, tienen la, la, la certeza de que no hay que circular demasiado pero por ahí tienen alguna máquina de coser en la casa y se ponen a disposición para para coser los barbijos y como decís vos desde nuestro por lo menos desde nuestro sector y de estas empresas que nosotros estamos aglutinando si bien nos llaman muchos privados para para comprar nosotros estamos priorizando siempre la demanda que viene de organismos públicos porque sabemos que son los que van a distribuirlos con mayor sensatez eh, y también haciendo un esfuerzo para, para bajar los costos lo más posible porque sabemos que esta crisis sanitaria conlleva indefectiblemente una crisis económica que se, que se va a venir y se va a profundizar eh, porque y, bueno ningún Estado estaba preparado para esto. Y que ya la teníamos también, Bruno ni hablar. Ya la teníamos, es una profundización de una gran crisis, hay que hacer un poquito de memoria y, y recordar que en diciembre estábamos hablando de que, de que la, Argentina estaba, la Argentina que dejó Mauricito estaba sumando un 40% de pobreza y otros números que, que no dan ganas de hacer memoria, ¿no? Pero este, que estábamos en una situación embromada y ahora, bueno, esta variedad de crisis eh, inesperada de una naturaleza naturaleza totalmente distinta Este, bueno, hace florecer algunas cosas nos hace enojar por ahí por, por actitudes personalistas y egocéntricas de algunos argentinos, algunas argentinas pero vemos una gran masa, Bruno de laburantes y laburantas como ustedes, como vos este, que verdaderamente están arremangándose y eh, haciendo más cuerpo social, haciendo más cuerpo a la conciencia de la Argentina eh, contame ha, hablame acerca de los números de que, cuál es la capacidad de producción de Farmacop, eh, cuál es el, el convenio al que llegaron con CREPLAC o con las autoridades sanitarias de Buenos Aires, y si les proveen de algo ellos, si les proveen del Estado o los insumos lo van a, los, van a, los van a conseguir ustedes en Farmacop. En particular con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos comprometidos... 8.000 frascos y 250 mililitros diarios para proveerles a ellos. Ellos nos traen la materia prima y los insumos y ellos retiran después el producto final, es decir, que nosotros solamente ahí aportamos eh, la mano de obra el, y, y nada, el mantenimiento y los servicios. Así que nosotros partimos de ese convenio que es el que estamos absolutamente comprometidos y luego de eso nos, queda una, nos quedaron unas 6 o 7 horas de trabajo eh, diario porque la verdad que eso nos lleva bastante trabajo porque acondicionar condicionar el frasco tan chicos Es, es más lento, así que bueno eh, la capacidad productiva que nos quede sobrante de lo que tenemos comprometido con provincia, también lo estamos poniendo a disposición de, de otros organismos del Estado que nos han, nos han llamado y en barbijos, estamos hoy estamos aproximadamente en posibilidad de distribuir unos 20.000 barbijos diarios y bueno hoy estamos convocando a otras dos empresas recuperadas para que también se sumen, eh, los limitantes empiezan a ser un poco el capital inicial... Eh, Y, bueno, y la falta de, de algunos insumos básicos. O sea, obviamente, la de, el, el, por ejemplo, la industria del alcohol no estaba preparada para abastecer la demanda que había hoy en día, lo mismo eh, la fricerina que es la tela que usa para hacer barbijos, las fábricas que lo estaban produciendo tuvieron que, que también aumentar la producción, así que bueno se está regularizando eso, pero hoy es el mayor limitante. Claro, claro. Bruno, la verdad es que es impresionante. Estás hablando de algo así como 2.000 litros di diariamente fraccionados encima en, en, en cuatro tubitos cada litro. Sí. Impresionante. Sí, y la cantidad sí. de barbijos también. Acá está, eso pone de relieve el trabajo, la, la, el involucramiento que tienen las trabajadoras y los trabajadores de las empresas recuperadas que están mostrándose a la altura de las circunstancias. Estamos hablando de, que, de cuántas horas de, de trabajo por turno, Bruno, o cómo lo manejan a eso. Nosotros hoy estamos trabajando literalmente 24 horas porque por lo menos la mitad de nuestras compañeras y compañeros son población de riesgo, y nosotros no estamos dispuestos a exponerlos a, a situaciones de contagio, así que los que estamos en posibilidad de, de acercarnos a la fábrica, a las dos plantas que tenemos estamos trabajando bastante más de lo, de lo común para, para suplantar ese trabajo tan valioso que nos falta de las compañeras y los compañeros que no están pudiendo venir, eh, así que nada, realmente estamos trabajando las 24 horas, fines de semana, feriados, trabajamos todo el feriado largo también, eh, y lo vamos a seguir haciendo porque, bueno, como decís vos, y yo creo que esto también, esta situación nos tiene que ah, servir para, ah. para pensar y rediscutir. Eh, Un poco qué es lo que está pasando con la producción y la distribución de los recursos en nuestro país y en el mundo. Y también que las dirigencias tomen nota de quiénes somos los que estamos poniendo el cuerpo para salir de esto. Tal cual, tal cual. La verdad es que vemos que cada partecita de ese movimiento nacional de empresas recuperadas del que Farmacop es parte, están siempre arremangándose, Bruno, y poniéndose a la altura de la circunstancia, y está muy bueno lo que mencionás, por lo menos para mí personalmente, esto de que vamos a tener que rediscutir algunas cosas o rediseñar algunas facetas de nuestra sociedad que está, mientras muchos se involucran y desarrollan más y más solidaridad, vamos viendo cómo otros se quieren cortar solos, cómo otros pensaron en un primer momento, la verdad, Bruno, es que da algún escosor cómo estas personas han pensado que se podían salvar solos, que se iban a manejar autónomamente o separadamente de la sociedad, y acá hay una lección este, para que, por supuesto, como vos decís, la clase política empiece a estudiar la situación de otra manera, sobre todo con lo que tiene que ver con la producción de elementos que están vinculados a la salud pública, Bruno. Sí, sí, ni hablar, es así como decís. Eh, mientras tenés gente como el dueño de Vicentín paseando en yate por el río, eh, tenés un montón de laburantes que se están quedando en la casa sin poder llevar el mango a su casa eh, para, para que esto no se propague, así que eh, tenemos que ver qué, qué es lo que pasa cuando esto termine. Pero estoy convencido de que la sociedad va a sacar una lección grande de esto y que la mayoría de los argentinos y las argentinas eh, priorizan la solidaridad y la empatía por sobre los intereses de algunos pocos, así que esperemos que, que pronto estemos eh, viviendo en un país diferente. Ojalá sí sea, Bruno, y por supuesto vamos a tener bastante tiempo para dimensionar el compromiso y el laburo de tus compañeras, de tus compañeros y tuyo, eh, y de personas como ustedes que nos están mostrando, y también de empresas recuperadas, empresas cooperativas, que nos están mostrando cómo se puede vivir dentro de una sociedad que seguramente a la salida de esto tiene que ser mejor, Bruno, tiene que ser mejor. Nosotros, desde la siesta que nos fue desde Radio Carmes. les enviamos un abrazo, nuestra solidaridad, el reconocimiento por el compromiso que tienen en este momento y desde antes, cuando ya empezaron a gestionar, a gestionar para salvaguardar las, los puestos de trabajo, para asegurarle la autonomía alimentaria y económica a muchas compañeras que tenés y a todos los otros compañeros también, porque estábamos, estábamos embromados y vino el que te dije... Bruno, muy bueno el encuentro, muy buenas las noticias, me parece que es bueno que el trabajo de ustedes este, se, se, se guíe y se, y se vaya conduciendo hacia las autoridades sanitarias, así sea en Provincia de Buenos Aires, en Nación, donde convenga, y bueno, aparte de saludar esta, esta gestión que están teniendo, Este, y, del, y de este nuevo estado que tenemos también, Bruno. Te quiero ofrecer a que cierres vos este encuentro este, y a la primera de cambio, cuando haya más novedades, nos volvemos a encontrar. ¿Te parece, Bruno? Sí, obvio. No, bueno, para cerrar, lo único, el que quiera saber un poco más o ver cómo, cómo darnos una mano porque nos están faltando algunas cosas, puede entrar a la página de Internet nuestra, que es farmacop.org, ahí está un poco lo que estamos haciendo se han sumado un montón de profesionales, que también les agradezco, y también les agradezco a ustedes y a todos los medios eh, del país, que la verdad que siempre han estado acompañando nuestra lucha, la verdad que el agradecimiento también es para ustedes, para que estas cosas puedan, puedan verse, porque sabemos que los medios hegemónicos y más grandes no, no quieren mostrar estos ejemplos, así que el agradecimiento es para ustedes, de verdad. Claro, claro. Buenísimo que lo mencionás porque me estaba olvidando de hacer la publicación correspondiente en la fanpage de Radio Carmes. ¿No tienen una, una página en Facebook, Bruno? En Facebook no. Está la página que se llama Defendamos Rousso Cefa, que era la página donde están todos los videitos colgados de la lucha nuestra durante cuatro años. Sí tenemos Instagram, que es farmacop-bajo, y Twitter, que es farmacop-bajo también, así que ahí nos pueden seguir. Muy bien, muy bien. Buena la data. Gracias, Bruno. Y que haya muy buen resto de la jornada para ti, para tus compañeras y compañeros. Un abrazo, bueno, Bruno. Un abrazo para vos y para toda la radio. Sentido, che. Que tengas buena tarde. Ahí va Bruno Di Mauro, arremangadísimo, sí, con compañeras y compañeros de lo que era.